al compañero de garganta profunda, poderosa, no profunda no, poderosa, poderosa, poderosa, poderosa, poderosa, poderosa, porque no te callas, porque no te callas, pero, pero profunda también, ¿eh? porque la verdad es que nos enseñaban en esas revistas muchas cosas que eran ocultas por otros medios. Una, una experiencia de las más lindas que he tenido en política es cuando visité los centros de jubilados. Tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno, porque batían récord de pornografía. Los abuelos, sí, estaban tremendos, estaban tremendos. Pasó en el, en el hogar San Martín. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Ahí ve al compañero de garganta profunda. Muy poderosa. No, profunda no poderosa mm -hmm. No, golito, no, no, no. eso es una